Por fin llegué a casa ¿Hola? ¿Qué tenemos a Rolo ¿Kiki? Que tenemos secuestrado a tu hamster nah, Pobrecito Rolo, ¿qué voy a hacer? Princesa, soy tu príncipe azul y he venido a llevarte a mi castillo Ven, coge unas bramas y sube La vemos juntos Porque si no es un embole Nuevos Pampers Lo más cercano al abrazo de mamá En tus primeros meses ¡Sí! ¡Te ganaste un viaje al Caribe! Ah, ah, ah, pará, pará A ver, a ver ¿Qué le vio a este tipo? Levantarse todos los días Y tomarse un rico mate No, bichito, no te enojes, mi amor Te hago la comidita, ¿querés? Eso es cuidarse Ay, mi amor Si te agarro, te parto en ocho No, no, eh, quise decir que... Qué lindo que te queda ese vestido En Burger King, con tu comida para niños Llévate la nueva colección de los Hot Wheels No puede ser que porque tu seguro no te cubre el parabrisas ¡No podamos ensayar, viejo!